Zona cero. Llevamos muchos, muchos años eh, escuchando pues, eh, sobre los errores de la NASA... ...lo que nos esconde la NASA, lo que oculta la NASA... ...si el hombre llegó a la Luna realmente, sí si, o no... Eh, ...pero claro, y en el otro lado, ¿qué ha ocurrido en el otro lado? ¿Qué ha pasado con la carrera espacial de la antigua Unión Soviética?... Anda que estos también tuvieron lo suyo, ¿eh? ¿eh? Y además errores constatados con con los años y más mucho más después de la Glasno, ¿verdad? Después de la, de la transparencia, donde supimos cosas que nos dejaron eh, boquiabiertos. ¿Qué pasó realmente con la perrita laica? ¿Qué pasó con algunos de los héroes que quedaron por allí flotando? ¿Realmente hizo pipí Yuri Karin antes de subir a la nave? Bueno, pues vamos vamos a intentar averiguarlo esta noche ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Hombre, veo que vienes con un traje de cosmonauta, ¿eh? Sí, C Con CCCP S, S, S Lo he puesto en la escafandra Pero parece un casco Sí, sí, sí Hola, Carlos Canales, buenas noches No, es que, hola, buenas noches Es curioso eso, lo de CCCP Claro, es lo que parece Claro Porque las las S rusas cirílicas parecen Cs Y las R parecen PES, pero claro, SSS, SR. Eso es. eso, Soy eso es. social y sosbiosis res public. Res lo que pasa es que para, para el común siempre quedaba el CCC, sí, pero de un curso claro. a distancia, ¿verdad? Que ahora lo venden en, en las tiendas estas así de materiales y objetos rusos de recuerdos. Por ejemplo, hay una muy <ríe> en Madrid <No. ríe> tengo que ha tenido la cabeza que más hace gracia. Vende ven gorros de la marina, camisetas de sí. paracaidistas, estrellas sí, sí. de... Pero están Es verdad, pero eso, tú vas a San Petersburgo es algo y bueno, puedes comprarte eh, todo lo, el material de la Segunda Guerra Mundial que quieras. Bueno, 70 años, ¿no? Sí, 70 sí. años les duró la, la ilusión esta roja. Bueno, les doy la ilusión a los que no estaban en un campo Siberia Eso es Eso les dio menos eso es. de 70 años Eso es, eso es Pero eh, los soviéticos mantuvieron una pugna constante Sobre todo en los años 50-60 Por intentar eh, ser los primeros, o ser van, vanguardia al menos En la conquista de, del espacio La lucha era por llegar a la Luna Ver quién era el primero en llegar a la Luna Por ver quién era el primero en enviar una sonda a Marte Por ver quién era el primero en enviar un artilugio a, a Venus Y en ese sentido pues no se reparó en, en gastos ni en, pues, incluso en eh, bravuconadas, ¿no? Y en vidas humanas. Y en vidas humanas, <ríe> sí, sí, sí. Los soviéticos fallaron tanto... Fallaron más de lo que nos dijeron. o sea, Fallaron, yo creo que era lo lógico, siendo los primeros y cometiendo todos los errores posibles. Pero hasta 1969 pareció una carrera impecable. Claro, ahí está. Es decir, eh, ellos quisieron ser los primeros, y evidentemente lo fueron. El primer hombre que colocaron en el espacio fueron ellos, la primera mujer que colocaron en el espacio fueron ellos, la primera perra y varios perros eh, fueron ellos. Es decir, que ellos fueron los primeros en muchas cosas, pero esa es la gloria. Esos son los oropeles. Pero qué pasa con la otra parte oscura, la que no nos quisieron contar, es decir, la otra conquista del espacio, esas mentiras oficiales soviéticas, que empañaron un poco pues todas esas supuestas glorias que durante años pues parece que eran totalmente admitidas y consensuadas. Claro, en el momento que se levanta ese talón de acero es cuando empezamos a tener acceso a mucha información que antes estaba vedada, a diferencia de Estados Unidos que, bueno, en parte eran más transparentes, no quiere decir que fuera en todo, porque fíjate la cantidad de conspiraciones que hay alrededor de muchos de sus vuelos, tripulados o no tripulados, pero en el caso de, de la Unión Soviética sí que había muchísimo más hermetismo. Nos intentaron colocar pues esa especie de aureola que fueron brillantes en esa carrera espacial. Es verdad, ya digo que fueron los primeros en muchísimas cosas, pero fallaron en otras. Es decir, mm. esa, esa vida con, con la que... Eh, muchos, bueno, esa pérdida de vida, ¿no? que muchos tuvieron que dar como tributo a esta carrera espacial y que fueron totalmente olvidados, y ignorados deliberadamente, pues es lo que da una sensación ¿no? ...de pobreza a esa conquista especial... ...por no ser tan transparentes... ...por mm. no ser tan diáfanos... ...que eso no empañaba para nada, por supuesto, sus éxitos... Lo que pasa, Carlos, es que, que los soviéticos tenían muy, clariso, muy mm. clarísimo... Que, que, ...que tenían que ser perfectos, ¿verdad? Claro, y... bueno, primero varias cosas... primero hay que ser justos con Rusia... No, público, digo con los, claro. ...no digo con los soviéticos, digo con Rusia... Con Rusia sí. ...porque estoy pensando en Mikhail Tsiolkovsky ...que en 1903 fue la primera persona en el mundo... ...que diseñó las órbitas que debían de tener... ...una nave tripulada o una sonda... ...lanzada por los humanos en, en el espacio y al que se le ve incluso los primeros bocetos de diseño de trajes presurizados aunque era un concepto todavía muy primitivo porque ni siquiera habían volado aún los hermanos Wright pero fijaros lo que estoy hablando es decir, que hablamos de una ciencia muy sofisticada ya en tiempos de los tares con una minoría muy capacitada y independientemente de que haya sido... Eh, fuese o sea todavía hoy un desastre, de cierto modo, la verdad es que siempre han contado con técnicos de altísima capacidad y con los científicos de primera. Eh, Rusia sigue hoy a cabeza, a cabeza de la carrera espacial en el mundo con los norteamericanos. Eso, eso oh, es evidente, fíjate que no he dicho con los europeos y japoneses, no, no sé los norteamericanos. Sí, están los chinos y los hindúes, pero vamos... Pero, claro, va pero, a a la la, pero fíjate, la India-China la India, China está como mucho, como mucho, como, sí. como estaban los soviéticos en el año 61. 61, y la India como estaba en el 57, o sea, fíjate la diferencia aquí todavía de distancia con respecto a norteamericanos y, y rusos. Lo que pasa es que Rusia tenía un problema. La Unión Soviética era una dictadura, una dictadura feroz, en la cual era preciso por los engranajes y los mecanismos del Estado el evitar que se conociera cualquier cosa que sonara la palabra fracaso. Claro. Eso condenó a decenas, pues son decenas de personas, no solo a morir, sino a morir y además ...a que se tuviera la sensación de que su vida había sido inútil... ...porque ni siquiera se sabía sus nombres... ...o lo que había ocurrido con ellos... verdad son de los desastres de las dictaduras... Hace poco es no que ya... las dictaduras convierten a gente... ...que apoya a los proyectos nacionales... ...en personas anónimas, si fallan... ...hasta el asunto de la perrita laica, ¿verdad?... ...tan gloriosa laica, pues resulta que la sí. pobre sufrió... ...nos hemos enterado hace poco que sufrió lo indecible... ¿no? ...y hace poco, es verdad... Fíjate que a ...comienzos de octubre de 1957... ...es cuando los soviéticos colocan el primer satélite... ...artificial en órbita con la Tierra y apenas pues eso, un mes más tarde colocan a la perrita laica ¿no? tan entrañable, mm. en fin, que fue como muy cariñosa muy pronto la tomaron como mascota pues gran parte del mundo incluso las perritas las llamaban así laicas desde ese momento y bueno, nos qu quisieron dar a conocer ¿no? aquella gran pureza, aquella hazaña espacial de la perrita laica diciendo que era el primer ser vivo reconocido que estuvo en el espacio y efectivamente, ¿no? pero también se nos hizo creer según la propaganda rusa ...que este animal estuvo en órbita varios días antes de fallecer... ...entonces bueno, pues que murió como un héroe... ...pero que le permitió a la perra pues ver el planeta azul desde el espacio... ...y bueno, pues casi casi como una muerte romántica... ...hoy sabemos, como tú bien decías Juan Antonio... ...que todo fueron bonitas palabras, bonitos deseos... ...porque en realidad la perrita Laika falleció apenas cuatro horas después del lanzamiento... ...además debió fallecer con unos dolores terribles, ¿no?... Eh, con un calor insoportable, ataques de ansiedad, posiblemente con un ritmo cardíaco muy elevado, es decir, una muerte eh, tremebunda. Bueno, pues esto es algo que nos hemos enterado no hace demasiado tiempo, que no quita mérito, por supuesto, a la perrita laica, pero sí quita mérito a esa propaganda soviética que no querían que este tipo de muertes tan rápidas, ¿no?, ...pues empañara ese éxito soviético... ...pero claro, el caso de la, de la que no fue el único... ...fue el más conocido... ...en la segunda mitad del año 1960... ...se producen por parte soviética nuevos intentos... ...en fin, quieren hacer nuevos experimentos... ...con seres vivos en el espacio... ...y por lo tanto, cómo no, se generan nuevos mártires... ...en este progreso de la ciencia... ...y ahí está el caso de la cápsula coral... ...por ejemplo, eh, que fue lanzado... Eh, ...el Sputnik V... ...y ahí pues envían a dos nuevos perros... ...llamados Estrelka y Belka... ...quienes perecen... ...pues nada más comenzar... ...la nueva experiencia espacial... ...o sea que mueren... ...también un poco casi al instante... De forma súbita, igual que le pasa a la perrita laica. En el Sputnik 6 ocurre lo mismo. Puede haber fallos, pero fallos clamorosos y otros perros llamados musca. Y Sikolka, pues también mueren asfixiados y presas de un pánico en órbita con nuestro planeta. Mira, estamos conectando con el Sputnik, sí, con, con, lo, con, con, los, nivel, con ¿eh? los restos no. del Sputnik. No, lo que sí que es cierto es que, aunque fracasos y problemas hubo tanto en el proyecto norteamericano como en el proyecto ruso, y al principio los rusos fueron claramente mucho más innovadores y además sobre todo arriesgaban mucho más, Y lo que es cierto es que arriesgaban bajo la condición de que nadie se enterara si el proyecto fracasaba. Es curioso, pero por ejemplo es bien conocido que la primera persona que salió al espacio, Yuri Gagarin, se mató el 27 de marzo del 68. Era un nacional de la Unión Soviética y por lo tanto era imposible ocultar su muerte. Formalmente la, la propaganda, o, la, qué era eso? La propaganda oficial soviética dijo que había muerto en un vuelo de prueba de un prototipo militar eh, secreto. En realidad, hoy pues se sabe que en realidad no parece que estuviera probando exactamente un tipo de avión, sino que que lo firma, tardamos todavía bastante en conocer exactamente qué es lo que ocurrió hay varias pistas por ejemplo el hecho de que hubiera lanzamientos corroborados de dos sondas dos naves pequeñas, la Zon 5 y la Zon 6 en septiembre y noviembre de hecho que regresaron a la Tierra aparentemente bien, sin daños pues por ejemplo ha permitido a algunos investigadores norteamericanos e ingleses afirmar que en realidad Yuri Gagarin estaba probando el primer prototipo del mundo de avión lanzadera espacial bueno, es muy posible ...ese tipo de, de pruebas que ellos hacían por delante incluso... ...de lo que se estaba siquiera esbozando como proyecto hacía... ...que ponía en un riesgo terrible a un montón de grandes pilotos de la Unión Soviética... ...muchos de los cuales, aunque se sabe que han muerto... ...en que se cree que murieron en pruebas espaciales... ...siguen siendo oficialmente no reconocidos por el actual gobierno ruso... ...como fallecidos en accidentes de pruebas espaciales... ...estoy pensando... ...en militares como tienen Rubrov, Bekonev, Pisev... ...es que el nombre es que es interminable... Pues es, que imposible, no están... ...es imposible saber cuántos... ...claro, porque una cosa es lo que estamos contando... ...de los datos oficiales... Uh -huh. ...que se han sabido después del hundimiento del muro a base de recopilar datos reales, básicamente por las familias y por gente interesada en conocer la verdad de programas espaciales que fracasaron, sino que además hay decenas, como los cinco nombres que he nombrado, de gente que se supone o se cree casi con seguridad que murieron en accidentes de prototipos de naves espaciales soviéticas, de los cuales sin embargo oficialmente sigue sin reconocerse que murieron bueno, pues, para conseguir que la Unión Soviética fuera lo que ha sido y lo que es hoy Rusia en el espacio, es decir, la nación puntera en el mundo. Hoy se saben, ya más datos. Eh, mm. Recuerdo que no hace demasiado se publicó un artículo dos buenos periodistas, José Manuel García Bautista y Guillermo, y Guillermo León, donde hablaban precisamente de estas mentiras oficiales soviéticas y ellos eh, elaboraban una lista no amplia, no exhaustiva, pero sí suficiente para darnos cuenta de la cantidad de muertos no reconocidos hasta hace muy poco. el caso, por ejemplo, de Alexis Dedovsky, que murió en 1957 cuando explotó su nave a 200 millas de la Tierra, o pues en 1958 cuando Chiborín moría asfixiado ¿no? eh, con el canal de su radio abierto, entonces bueno, la agonía incluso se retransmitió en directo, no comentaron nada eso, por supuesto, al resto del mundo. El cosmonauta Nikot, que murió reventado dentro de la, de la cápsula Vostok, Bueno, todo el proyecto Vostok que se desarrolla entre 1961 y 1963, pues es verdad que hubo muchas de estas muertes, pero todo queda un poco con la, la gloria de Yuri Gagarin, que fue eh, el que a bordo de la Vostok I pues hizo ese pequeño... Eh, paseo, ¿no? el, eh, ese primer hombre que colocan en órbita, no el paseo porque el paseo después es con Alexis Leonov, que ahora hablaremos de él y de todas las mentiras que hay alrededor de, de Leonov, pero en el caso de Vostok, pues es verdad que todo queda engrandecido por Yuri Gagarin. y sin embargo esto que estamos contando, que forma también parte de ese proyecto Vostok, no se cuentan todos estos muertos, eh, Konev, Graser, Grasur, etcétera, que nunca más se volvieron a saber hasta hace muy poco que se levantó ese telón de acero, pero como bien sabéis <coughs> después del proyecto Vostok ...continúa otro programa mucho más sofisticado... ...a partir del año 1863, que dura hasta y 67... ...que es el programa Voscot. ...el programa Voscot ya tenía como misión concreta... ...la posibilidad de poner en órbita y bajo una misma nave... ...pues además de un cosmonauta... ...antes siempre iban con actos individuales... ...así como el reto de acometer... ...pues eso, los primeros paseos espaciales... ...y ahí es donde entra ese otro gran personaje... ...no hemos hablado de Valentina Terescova... ...que formaría parte de ese proyecto Vostok... ...en principio no ocurrió nada normal... Eh, aparte de lo que nos dijo la propaganda soviética pero sí ocurrió en este proyecto Boscov, el siguiente ¿no? eh, todo ese paseo espacial que supuestamente hizo Alexis Leonov junto con Pavel Pelayer Pelayer es el que llevaba la cápsula y Leonov es el que supuestamente hizo ese paseo espacial bueno, mm -hmm. hoy se sabe que todo aquello fue una patraña, toda una pantomima la NASA tiene asumidas pues más de 20 muertes pero eh... es que en Estados Unidos era imposible ocultar claro, claro. y de hecho por eso Estados Unidos tenía la tendencia a convertir en héroes a los que fallecían en un accidente independientemente luego de las responsabilidades que se buscaran hmm. luego y... hay un problema luego dramático es que, es que tuvimos la, los dos transbordadores verdad los dos accidentes claro, en sí. directo y fíjate que, que tú sabes que actualmente considera mucha gente en los Estados Unidos que el hecho de que el transbordador no tenía que haber sido el objetivo final de pero bueno, fue una necesidad de tipo más bien político y militar que otra sí, cosa sí. pero bueno, desvió por encima de manera el, el camino de la NASA el camino correcto hacia otra cosa que es lo que tenemos hoy en día que no sabemos realmente hacia dónde vamos muy claramente en el caso ruso el problema venía por otra vía, venía principalmente porque como todos los engranajes eh, sostenidos por una estructura dictatorial no pueden fracasar en ningún, en ningún punto porque alguien tiene que asumir la responsabilidad Decía un colaborador de esta casa, eh, por la mañana, un argentino que es economista, que se llama Carlos eh, Brown, que es magnífico, una frase que me encantó. Dice que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Bueno, pues es perfecto. Entonces, en el engranaje soviético, este era el ejemplo perfecto. Por ejemplo, cuando se hace el, gran, el, el proyecto de Skylab, sabes que Skylab como proyecto realmente fracasó el primer, la primera estación espacial. La primera realmente fue, sal, fue la Salyut. Bueno, pues en el caso de Salyut eh, eh, se aprecia perfectamente dónde está el gran problema de una nación que tiene que funcionar de esa manera. Cuando es lanzada el 19 de abril de 71 una misión, la Soyuz 11, es lanzada también al mismo tiempo, el 6 de junio, poco después, para poder enviar eh, una tripulación. Bueno, pues el hecho es que hubo una, un descontrol, un problema en el interior de la nave, se fue mal la presión y Jody Dobrowski, Viktor Tatsayev y Lelagas Vodkov mueren en un accidente mortal. ...razón del accidente mortal... ...no llevaban trajes espaciales... ...es así decir... Bueno, ¿cómo no, no llevaban trajes presurizados... ...pues para ahorrar... ...para ahorrar... ...este es el gran problema y el gran drama... ...a la larga de la Unión Soviética... ...es lo que le convierte... ...a, a la postre... ...en una nación secundaria... ...es decir... ...la economía ya no aguantaba... ...la capacidad de competencia contra los Estados Unidos... Estoy hablando de los años 70. Esto se fue agravando progresivamente porque estas tres víctimas, por ejemplo, que no fueron en, en su momento, no hubo explicación alguna al motivo por el cual habían muerto, sabido después, que es que por simplemente no había espacio en la nave porque había pruebas de carga, entonces hicieron mandar sin trajes presurizados, que es lo que les condujo a la muerte. Pero es que exactamente igual ocurrió con la salió 1 porque, claro, no tenía ningún sentido y la abandonaron 175 días después de su puesta en órbita. Después de un esfuerzo económico, ingeniería y de, y de, bueno, y de, de técnica y material inmenso. Sí. Bueno, claro, obviamente la Unión Soviética no se podía permitir fracasos de ese tipo de manera constante. Y eso hizo y convirtió el problema soviético en el último gran problema. Por ejemplo, después del año 75 cuando a la SU-18A tuvo un terrible fallo de co cohete y dos astronautas, Makarov y Lazarev, se salvaron, pero pura y simplemente de milagro, empezaron a darse cuenta que o invertían dinero en serio para establecer protocolos y sistemas de control como los norteamericanos, que así bueno, sabemos totalmente que fallan también, y por lo mismo, por, porque el dinero que exige una misión espacial es inmenso, o eh, reducían la escala de los proyectos a lo que están haciendo ahora mismo con los aviones de caza, con el MIG-31 y con todas estas cosas, que es. El básicamente hacer un prototipo muy avanzado, un poquito, probarlo... Un proyecto estrella. Exacto, probarlo y luego no lo desarrollan porque no tienen dinero para hacer uno más. Uh -huh. Que es el caso que luego comentaré al final del Buran, que es un caso para mí fascinante, porque está directamente vinculado al, al, al, al, a toda la fenomenología OVNI, en el sentido de que los Buran que se demostró que existían de verdad durante un tiempo eh, fueron considerados, bueno, se atribuía a, a, naves, a naves, a ovnis clásicos cuando en realidad era un proyecto secreto de la Unión Soviética mm. que descubrió la Fuerza Real Australiana en el año 83 y de la que luego hablaré un poco Aquí tenemos la carrera espacial soviética eh, iniciada de forma triunfal con el Sputnik en 1957 y casi casi concluida con la caída de la Mir eh, sería más o menos ese sí, <risa> el, es el asunto porque sí, un el, muy bueno. después de la Mir ya, aparte de llevar algún los nave nombres de carga, carga? ¿Sí? son las nombres de carga de la estación espacial nave de carga y Baikonur como estación alquilada no sí efectivamente exacto Baikonur para entregar a astronautas de los lugares más pintorescos usted que es brasileño y quiere un nombre de espacio Venga, sí. unos dólares y eso se lo mando pues, sí, sí Baikonur se ha convertido en eso y toda la ciudad de las estrellas sí. y todo el proyecto soviético se ha convertido en una especie de centro de millonarios americanos o australianos o de donde sea que quieren al espacio y se, se entregan allí o de países como dicen ahora emergentes, que quieren colocar un astronauta en órbita. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pagan a los rusos para que se lo pongan. Sí, sí. Que es como tener una especie de autobús, que es lo que tienen. Tienen un autobús como los de la EMT de Madrid, que te manda a la, estación, a la estación espacial y te devuelve a la Tierra. Sí, porque tampoco han hecho las autoridades rusas actuales ningún alarde, ni, ni siquiera se han esforzado en decir, pero pues también iremos a la Luna. Es que no pueden hacerlo, por no eso que razón. No. Eh, primero tienen dinero para abordar, abordar el problema. Y segundo, después del proyecto Buran, que era el proyecto de transbordador espacial ruso, ...que quedó en nada porque demostraron que hizo un vuelo de prueba el 14 de noviembre del 88 y se demostró y funcionó bien... ...que era una alternativa incluso mucho mejor que, el, ah. que las naves de la serie americana eh, tipo Columbia eh, y demás... ...y que en realidad hubiera podido resultar operativo, pues bueno, llegaron a la conclusión de que no tenían primero ni dinero para hacerlo... ...además la Unión Soviética es un día un año después o dos de que, sí. de, de que el Buran hiciera su primer vuelo de prueba... ...y segundo, es decir, que no tenían un objetivo, no había un proyecto claro... También un proyecto nacional como el que les impulsaba la Guerra Fría para ir a algún sitio con qué objetivo no lo, no lo tenían claro. Por eso, por eso probablemente Rusia ha descubierto el turismo espacial. Sí, sí, sí. Porque Rusia es la que se ha cuenta que hay dinero en el turismo espacial sí, sí, Y bueno. por eso están explotando de esta manera tan ingeniosa Lo único que hay que pedirle ya a los rusos es que mantengan bien esos misiles que tienen Que les pongan tres en uno, que no, no, no vaya a ser que se escape el, eh, en un momento de... <risa> Bueno, eh, luego es... contaremos un poco el intento <risa> ruso de los cohetes nucleares Que fue sí, algo sorprendente, algo sorprendente. <risa> Bueno, pero un poquito de escándalo Leonov, eh, Jesús Sí, bueno, la verdad es que es el, por decirlo, es el más conocido Pero también un poco el más investigado, el que más datos uh -huh. tenemos ...y esto se debe en gran parte... ...a un escritor estadounidense... Lloyd Malan... ...quien fue el que alertó de este fraude... ¿no? ...de este supuesto primer paseo espacial ruso... ...y que tanta algarabía generó... Pero bueno, pues él recopiló... ...todo el material obtenido por la agencia rusa... ...sometió todo a un exhaustivo estudio... ...ayudado por 36 expertos en el tema... ...y empezó pues a encontrar distintas anomalías... ...en este paseo espacial... ¿no? ...este paseo espacial que duró unos 12 minutos... ...entonces claro, las primeras sospechas pues empiezan a ver un poco en el metraje, en las fotografías del paseo espacial, esa pésima calidad, en fin, una, como había una intención real ¿no? de disimular errores ópticos cometidos durante la grabación. Estas es son un poco las primeras anomalías que empieza a apreciar Joyce Malan, que continúan pues, con otras anomalías detectadas, como la existencia, por ejemplo, de turbulencias en las imágenes, en luz, que no, podía, no tenía ninguna explicación racional, o que la misma misión de ese... Ese paseo, supuesto paseo espacial Pues bueno, se demostraba Que no fue en directo, sino que fue en diferido A pesar de que la propaganda rusa estaba diciendo Que se estaba retransmitiendo esas imágenes en directo Entonces, en ¿De, jornada, de, ¿de qué proyecto... año estamos hablando? Estamos hablando, pues te digo exactamente Porque tengo aquí además la, la fecha El 12 de octubre de, No, perdona, el, 12 de, el 18 de marzo De 1965, con la Voskhod 2 Se empezaba El proyecto de la Voskhod, como te comentaba Había empezado en 1963 Y Justo este 18 de marzo del 65, dos años después, es cuando dan pues, este espaldarazo, esta traca, poco final, con el primer paseo espacial de la astronautica a base, pues, de la, a bordo, ¿no?, de la cápsula que, en la que se encontraba Leonov y Pavel Belayev, que era el que la tripulaba en ese momento. O sea, que ese 12 de marzo de 1965, con la Bosco II, marca uno de esos hitos, supuestamente, ¿no?, hasta que uno... ...se empieza a dar cuenta de estas anomalías... ...de estas contradicciones... ...bueno, en resumidas cuentas... ...el resultado final, porque bueno... Hay, ...todo es un informe de muchísimas páginas... ¿no? ...que establece yo Malando... ...de parte que no deja ningún resquicio a la duda... ...de que todo ese paseo fue un fraude porque las anomalías eran exageradas, ¿no? Ya digo que incluso en el casco de Leonov no era el mismo que aparecía en televisión, en fin, la visera era rectangular, cambiaba de una filmación a otra, en fin, según las imágenes que daban había hasta incluso contradicciones, se sabe que se filmó mucho también en película infrarroja, teniendo al cosmonauta sujeto por alambres, todas estas cosas se empezó a detectar, o sea, <risa> reales, que, bueno, el resultado final es que... Era como un Luni. Sí sí, sí, sí, sí, una cosa sí, sí, increíble, sí, bueno, ¿no? Bueno, una engañiza terrorífica, ¿no? al final Alexis Leonov jamás paseó por el espacio, todo fue grabado en un tanque de agua, habilitado para tal efecto de ahí ten las anomalías en el casco y, esa, y esa, que se dieran los alambres esa, como en la película, una cosa increíble ¿no? y la película había sido montada, pues eso con efectos especiales, Bien. chapuceros por supuesto, para simular Pues todo esto que, que Jesús, era Jesús. Una dijo, dijo como en la película Latinoamérica ten cuidado que se me enredan los hilos <risa> <Como> <risa> así, que, que luego sin embargo fíjate nos fijamos en si el hombre llegó a la Luna no el, el famoso paseo norteamericano y sin embargo este este tipo de cosas que todavía eran mucho más clamorosas porque estaban dando pues eso un paso importante un hito dentro del astronautico un hito dentro de los cosmonautas soviéticos bueno pues esto quedó de tapadillo y ahora es cuando se ha destapado que bueno era una chapuza tremenda lo que pasa es que no teníamos las pruebas sí. los datos y mira tu por dónde tiene que ser al final un investigador y un periodista estadounidense, el que saca toda a relucir, pero bueno, consensuado con distintos expertos, muchos de ellos rusos. Bueno, pues eh, todos estos asuntos inquietaron muchísimo a Estados Unidos eh, en los años 60. El propio Kennedy dijo que el objetivo prioritario era llegar a la Luna antes que los soviéticos porque pensaban que, que realmente iban a llegar antes los rusos, o sea... Pero... Es, eh... Quería una cosa simplemente para acabar, y es que hay que recordar que la Unión Soviética incluso llegó a hacer un experimento en los años 60 de motores nucleares, eh, dirigido por el mariscal Nedelin que en aquel entonces era el jefe de la división de fuerzas de proyectiles dirigidos de la Unión Soviética, y acabó con 300 muertos. 300 muertos. 300 muertos porque te hizo explosión con toda su carga de radioactiva, desparramándola por allí, bueno, un desastre. Hmm. Espantoso. La pregunta de después de esto es, ¿realmente algo llegó a funcionar? Sí, pero ¿sabéis cómo dijo los periódicos Trafda cuando no se podía ocultar la muerte del Mariscal Nedelin, sí. sí. porque estaba allí con todos los demás, acabó con todas las autoridades que había viéndolo. Ahí los 300 chicharros. Sí, sí, no, entonces dijo simplemente que había muerto heroicamente en acto de servicio. Sí. Durante un ensayo aeronáutico y el resto los fueron matando poco a poco. Sí, claro. Fueron muriendo casualmente y vio tenido accidentes Y de esa manera hasta que llegaron a los 300 Para poder justificar la barbaridad que había ocurrido Bueno, pues eh, la carrera espacial en la Unión Soviética Que no fue tan brillante como habéis podido escuchar Esta noche en voz de Jesús Callejo y Carlos Canales Bueno, pues para ti, eh, Carlos eh, Te he traído una réplica exacta de, del Sputnik ¿eh? Hombre, qué bola eh, eh, Es una bola Una bola con pincho Pues, pues claro, es que claro, después de ver esto, ¿funcionará eso o no? ¡Uy, va! Pues... Sí, eh, para ti, Jesús, eh, toma, que es un misil Persi. Ah, pues a dar la